Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y la verdad que eh, yo soy una persona que eh, de sangre caliente y me enojo cuando hay injusticia. Vos ya sabés que yo te conocí un día en la DC, todavía no era presidente, y te dije que quería eh, cambiar la historia del club. Eh, ciclista tiene una hinchada muy ferviente, pero este año no pagamos una sola multa Eh, cuando vinieron ustedes, vos me llamaste para agradecerme de cómo lo habíamos atendido, entonces uno se preocupa, armó un plan del joven, eh, con una economía para que el club crezca, entonces no le, a mí me encanta el folclore, que haya hinchada, me gusta todo, pero ya cuando viene mal predispuesto, primero le quisiera contestar al señor Renick, que si no hubiera sido por mí, anoche se queda dormido en julín, porque hay una denuncia penal, que recién se la escaneamos a Avellón y a Basi. Eh, el chico tiene un ojo así que no ve, que le tiró una botella y le pegó en la cara, primero tiró una bildosa. Entonces hubo buena predisposición porque ellos vienen de viajar tan cansados y, y si no hubiera sido por mí, que me llamó el comisario, se hubiera quedado detenido acá. Eh, y después manda Twitter, hoy, que el primer partido jugaron al 100% y después levantaron el pie. Me parece que no no contribuye a nada a algo deportivo. Si te ganan, te gana y si sí, perdés, perdés. Pero me parece que no. Eh, hay que tener otra predisposición me parece y nosotros esta comisión de este año de ciclista se empeñó en que te vuelvo a repetir no hubo una sola multa este año lo que pasó el primer partido y siempre me gusta hablar eh, con las muestras el primer partido fue vergonzoso el arbitraje vergonzoso y tengo un pendrive para mostrar ahí a la de la semana porque a mí me gusta demostrarla la cosa ¿entendés? fue vergonzoso El, el americano terminó el partido, dio la vuelta a la cancha, todo el perimetral cargando a la gente. Faría cuando metía triple, con el, marcaba los tres, vaciaba. Y la gente, eh, la adrenalina está al 100%, saber cómo está eso? Nunca hubo un agredido, ninguno de los dos partidos. Pero por eso nosotros los dirigentes y los jugadores somos los primeros que tenemos que tratar que todo vaya por el, por el buen carril, no por el mal carril. Claro. Eh... Hubo en ese primer partido provocaciones de parte de la gente de Unión de Santa Fe hacia la gente ciclista. ¿Eso es lo que ha Ariel? Sí, sí, lo tengo un pedra Siempre, cuando uno habla, hay que demostrarlo. Siempre ¿eh? hay que demostrar la cosa. Tengo acá la filmación del partido, Faría mete los triples, y va y pasa por toda la platea haciendo los tres dedos así, no le cobran técnico, lo amenaza que le van a cobrar técnico, después el técnico de ellos lo referí y le marcan cuatro veces que están en el partido, se ve cuatro veces que lo... Pecha el resería dentro de la cancha, ¿me entendés? Entonces, el americano termina el partido, ellos están festejando en el medio de la cancha y él solo va por todo el perímetro cargando a la gente. Eso no se hace, ¿me entendés? Porque la gente está enojada porque perdió, pero bueno, el partido había perdido, ya estaba, todo iba por su cauce. Ahí la gente empezó a entrar a la cancha, no hubo ni un agredido, ¿eh? Ningún agredido. Pasó tumulto, no pasó eso. Y anoche pasó eso. Un botellazo que tiró a Rení, le pegó al chico en el ojo, ya se lo arrancó, nos rompieron todo el vestuario, tenemos rotos los aros de los chicos, rompieron la puerta del vestuario, que conta todo, Batistela lo, lo contató, eh, y él también contactó Batistela el botellazo, eh, entonces está todo mal predispuesto, está mandando mensajes allá, eh, que nos van a esperar, ¿me entendés? Entonces, todos es de virtud, si te van a ganar y te dan en la cancha. Nosotros este año propusimos Eh, viste, compramos el micro, aspiramos a otra cosa, a crecer como club, nunca tuvo en la idea chiquita, eh, lo encontramos acá que estamos en este, en esta instancia, está todo barrio, estamos recontentos, pero siempre dijimos que queremos salvar la categoría, crecer como club. Eh, otro, ¿me entendés? El básquet darle otra, no, no esa cosa de prepo, ¿me entendés? Así que la verdad que estoy muy apenado. Ariel, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Traversa, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, con, y con respecto a una situación que vivieron los jugadores de Unión de Santa Fe cuando fueron a ver el partido, el segundo partido entre Argentino de Junín y Olímpico de la Banda, así en Junín. Eh, sí. ¿Usted tiene conocimiento de este inconveniente que tuvieron con el colectivo a la salida de la cancha de, de, de, de, de Argentino? A la salida de la cancha de Argentino, el micro estaba. Eh, al lado del colectivo de la de olímpico la banda que llevó hinchada y, y yo no creo que los hinchas de silita vayan a la puerta del club argentino un día de partido y le rompan los vidrios yo en ese sentido siempre te digo oh, no pongan amor en el fuego por nadie ¿eh? pero después los jugadores de unión levantaron los brazos adentro de la cancha de argentina pero medio folclore que no te vuelan así no contribuye a nada me entendés eh, eh, soy el primero en repudiar Le dije a Fabián cuando no lo conocía que le dije me, me encantaría que eh, la televisión vuelva al club ciclista te prometo que quiero cambiar toda esta imagen del club eh, siempre digo lo mismo, estúpido ahí en todos lados ¿eh? pero eh, no te puedo decir si ¿sí fueron los hinchas de ciclista porque el micro estaba parado en la puerta del club argentino yo no creo que los, los hinchas de ciclista vayan un día que juega argentino a la puerta del club a romper el micro soy medio descreído en eso uh -huh. Y con respecto a, a, al, al, al extenso viaje que, que, que tuvo Unión volviendo de Trelew por los problemas climatológicos de la semana pasada, ¿en algún sí. momento a ustedes, a la dirigencia de ciclista, eh, se le consultó el tema de reprogramar algún partido para darle tiempo a que pueda viajar en otras condiciones al equipo de Unión de Santa Fe, o, o esto ni siquiera llegó a, a ser tratado por ustedes? No, a mí nadie me llamó. A mí nadie me llamó. Eh, ¿Vos por qué lo, me, me remalcas eso? No, le, le pregunto por eh, porque tal vez en algún momento intentaron cambiar la fecha y eh, habían algunos trascendidos con respecto a que la postura de la dirigencia de ciclista era no cambiar el, la fecha de los partidos. No, la verdad que a mí nadie me llamó. Y Y jugaron en lejos un día el lunes y el partido fue un día viernes y cinco días para llegar a Junín. Creo que había tiempo de sobra. Bueno, teniendo en cuenta cómo se vivió la semana pasada y eh, cómo castigó el clima a la Patagonia argentina, me parece que hay tiempo de sobra, pero tuvieron también eh, a, algunos, algunos problemas como para poder trasladarse. Se lo pregunto simplemente para saber si a ustedes habían estado al tanto o no de esto, simplemente eso. No, no, no. No estuvimos al tanto. A mí. a mí no me llamó nadie, personalmente. Ahí, este, bueno, ¿y cómo, cómo sigue la historia? ¿Cómo, cómo crees que van a, van a estar en Santa Fe? este, ¿Cómo crees que los medios de Santa Fe van a van a tomar este, esta vuelta de ciclista? ¿Qué le decimos a la gente de Junín? Y la verdad, Fabián, que yo, yo soy medio ajeno a la tecnología, no me gusta, pero están mandando Twitter, medio agresivo, que lo vamos a esperar, ¿viste? Eh, A mí es lo único que quiero es que, que se juegue un buen partido y que, ganen, que tengan que ganar nada más. Sin ningún ni arbitraje malo ni bueno, eh, viste cómo es esto. A mí me gusta que me ganen en la cancha. Si me tienen que ganar 100 a 20, claro, bro, me ganan por fuerza mejores. No que me roben el partido. Después que ganen el mejor. ¿eh? Pero Porque usted considera, la... perdón, Ariel, ¿usted considera que el, en, en el partido, en el, en, el primer, en el primer partido en el que perdieron, eh, hay una actuación por parte de los árbitros que decanten que ustedes pierdan ese partido? Entonces vuelvo a repetir, siempre hablo eh, para y tengo para demostrarlo. Si al gol, al técnico de ellos le decís cuatro veces que le va a marcar un técnico, cuatro veces, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Se mete dentro de la cancha, pecha al referí! No sé, ya directamente tiene que pegar entonces. ¿sí? Y un jugador mete cinco triples, cuatro triples, y te carga la gente así, ¿entendés? ¿sí? ¿sí? Eh, Ariel, bueno, nada, queríamos, queríamos tener el, el testimonio oficial de la gente de ciclista. Me gusta siempre tener las dos la campanas, ¿no? Anoche hablamos con, con el Colorado Reinic. No sabíamos de el, nos enteramos después eh, a través de, de dos chicos de ciclista, uno de jefe de prensa que le mandamos, le quiero agradecer públicamente este, a Rodrigo del Negro y a Maxi Diluvio que también le quiero agradecer que vía Twitter me ilustraron un poquito de lo que fue la situación porque en el momento de... de hacer la nota con el Colorado, no teníamos eh, estos argumentos y estos elementos y por eso hoy decidimos eh, ponerte a voz al aire para que nos puedas contar qué, qué había ocurrido y también como para bajar un poco los decibeles de la vuelta o de un eventual quinto partido que se puede dar tranquilamente en Junín. Sí, sí, correcto. No, ojalá que todo se encauce y, y siga por los carriles normales como hasta ahora, porque te vuelvo a repetir, eh, ciclista este año no se puso... y como otro año vida o muerte que se... hace, no no eh, nosotros estamos totalmente conformes con la campaña, eh, y está todo bárbaro, pero todo lo bueno carriles, eh, siempre una cordura, y el folclore que cita, que te cae, eh, la hinchada está todo bárbaro, que vayamos allá, que nos tengan encargar siempre dentro de una cordura, ¿me entendés? que no haya ninguna agresión. Ahí, un saludo enorme, gracias por el contacto, gracias por el tiempo, este, ojalá que termine todo en paz y Y bueno, que gane mejor, como sea. Sí, y antes te quiero decir algo. Te espero por Junín, ¿eh? Porque vos sabés que yo te voy a demostrar que te vamos a recibir bien. No me tenés que demostrar nada. Te agradezco mucho la invitación nuevamente. Te mando te un abrazo mando enorme. enorme. Un abrazo grande a ustedes. Buen viaje. Chau, chau. chau. Bueno, Ariel Rivas, el presidente...